Buenas tardes a todos los fomequeños, muy buenas tardes a los patrocinadores oficiales de este gran evento, como es DisneySan Colombia, como lo es Móvil, con sus grandes patrocinios. Queremos decirle a todos ustedes, a las personas que por primera vez están en Fomeque, a todos los fomequeños, a todas las personas que hoy se encuentran presentes, que bienvenidos a esta tierra. A una tierra trabajadora, a una tierra honesta, llena de grandes riquezas, una de ellas, nuestro parque natural Chingaza. Hoy, en f ó m e q u e estamos batiendo un récord y estamos diciéndoles que hay un récord mundial en el territorio del agua. Para nosotros es un orgullo que esta herramienta de trabajo, que ha servido como un asadón, Que ha servido de ambulancia, que ha servido de medio de transporte, que ha servido para el desarrollo del municipio de Fomeque, es un orgullo que hoy se le haga un homenaje como el que le estamos haciendo hoy al e Nissan Patrol H60 y H61. Porque ha sido de la mano del desarrollo de Fomeque, ha sido uno de los bastiones importantes. ha ayudado a que el campesino, a que el trabajador que que fómequeño, el el En todas sus veredas y en todos sus ámbitos. Por eso, bienvenidos a aquellas personas que no son de Fomeque. Por eso, a los Fomequeños les decimos que le estamos rindiendo un homenaje muy importante a este gran vehículo y que Dios quiera que en el futuro podamos declararlo patrimonio nacional. Para que con los beneficios tributarios y todos los beneficios que tengamos de este vehículo, le podamos dar un agradecimiento. Por tanta ayuda que ha tenido e l municipio de Fomeque. Mil y mil gracias a todos los organizadores, mil y mil gracias a las personas de la administración municipal que han puesto su grano de arena a que este evento se desarrolle de la mejor manera. A la Defensa Civil, al Ejército Nacional, a la Policía Nacional, a todos, absolutamente a todos, mil y mil gracias. Por decirle al mundo entero que existe un pueblo en el oriente de Cundinamarca que se llama Fomeque y está batiendo hoy un récord mundial, y estamos batiendo el récord mundial, como les decía, en un territorio del agua. Mil y mil gracias.